Estás escuchando a Luisa Belén por v l a Radio. Hola chicos, bienvenidos. Pues ya estamos aquí de nuevo de regreso、eh, para darles un poquito de qué hablar, para acompañarlos en esos momentos de tareas, en esos momentos cuando uno no haya qué hacer. Y pues, bienvenidos. Así es, estamos de vuelta en el programa número 10. Nos tomamos un pequeñísimo break, como de un mes.、Eh, Eso de pre, post, antes, después. De semana la Santa. Semana Santa, exactamente. Creo que dije lo mismo. En Ajá, palabras, exactamente. ¿verdad? Fue Semana Santa y como tres semanas de post, Semana Santa, para curarnosla, pero. Curarnos la, curártela. Curártela no, tú sí, no. no. Yo, yo venía dispuesto a grabar y siempre te veía ahí tirada afuera tu cerveza. Y, o tu pulque, ¿no? Decías. Pulque. Decías, la, próxima semana, la próxima semana. la el el Pulque r ó x i m semana a El p curado de guayaba y de mañito. t a m l u d o s a la vena. Muy bueno. é l e s nuestra el... experta en pulques. Entonces, este, ¿ya estamos de vuelta? Sí, ya estamos de regreso. Y la verdad, estoy muy, muy, muy, muy contenta porque pues, vienen muchas cosas. Fueron muchas cosas. Eh, cómo qué cosas se vienen? A ver, Lutica. Pues se viene el puente. Un puente <risa> en mayo. <risa> ¿Y a poco vamos a grabar? <risa> ah, no, sí. Se viene un puente en mayo. ¿Qué otra cosa? Ay, se me fue. Se, se me fue el hilo. A ver, cuéntanos, s tú, ¿qué hiciste en tus vacaciones? Ah, yo que hice en vacaciones, pues me la pasé en mi casa. Y estuve, pues no h a c i e n d o mucho, ¿eh? Escuchando música nada más. Sí. ¿Y tú qué hiciste? Pláticas. m Híjole, pues yo sí me la s é de carrera larga, ¿eh? ¿Por qué qué hiciste l p l a t i c a r Fui a la playita, fui、eh, eh, a ver a los chicos. Guapos, ¿A, qué, ¿A qué playa sí, fuiste? f Era la playa que puso el peje <risa> aquí en. ¿El peje? Ah, no, es este, el presidente. ¿Qué no, se...、sí, no puso a ver? ¿Eso? <risa> no, o sea,、sí. y no sé, soy tan mala. ¿Fuiste、pues, a las p l a y i t e r a s Fue Marcelo Obral. Ah, Marcelo. ¿Por qué me ventaneas? Solita me v e n t a n a v e r d a d No, ¿verdad? tú solita te ventaneas, exacto. Bueno, ya para que no te sigas ventaneando, v a m o s con una canción, ¿te parece?、Ah, y el punto es el que fuimos a la playa. Y pues este, creo que este programa se va a hacer en. Así,、eh, en realidad no pensamos mucho en las canciones, simplemente era. Ah, esta canción me recuerda a tal persona. Esta canción me recuerda a tal persona. Es que, como estuvimos como mucho tiempo ausentes después de c h i c a r como el mail, había muchas peticiones n o y canciones que nos recuerdan a personas. Y、Exacto. queremos hacer este programa de puras canciones de ese estilo para eh, personas eh, que nos recuerdan. Ajá, reponernos de todo ese tiempo que nos tuvimos. <risa> pero no perder que a que nuestra nos... audiencia. Espero que... <risa> Esperemos que les guste. Es como un truco barato para que nos sigan escuchando. No, no es tan barato, ¿eh? No b u e n o Nos cuesta, pero es para que nos sigan escuchando. Ah, sí, pero sí, somos buenos. Ay, sí, e g o s e n t r i s t a <risa> Ok, ¿con qué nos n vamos? ¿Qué te parece?、Uh, algo de la gusana sigue a Jen Zero I Can Boogie. Que、okay. hace algunos años es, vinieron al lugar donde habito y los trajo igual una campaña. ¿A tu c a s a Este, no. En la campaña de un partido、ah, los trajo aquí、no, no, no, al、ah. sitio donde yo, donde, donde yo vivo y. Pues fui, estaba hasta adelante porque a ver si tenía muchas ganas de ver a la gusana. Y precisamente un amigo, David, que por cierto te mando muchos saludos y un besote y buenas v i b r a s de, de donde te encuentres, este, estaba enfrente de mí y le cantaba en el oído. Y de hecho, esta canción me hizo esta canción, esta me recuerda mucho a ti, entonces también hizo emblemática que me recordara. e l recíproco, e o exacto. exacto. Entonces vamos con algo de la gusana. Y regresamos, chicos. Bueno, ya regresamos. Esto fue de la Busana 7.、Oh, yes, sir. I can rule it. Como dijo Belén,、ah, Lo va a cantar, esperemos. <risa> <risa> Se llama e n Me,、Ay、me gusta, <risa> perdón, nos gusta mucho la parte cuando dice: Oye, estás p e r d i e n d o mucho tiempo. No busques tanto. Como d i c e Tú buscas lo que tengo yo. Así, de sencillito, c o m o d i a n los argentinos. Esta, esta, esta, fue, esta es como la s e c c i ó n en la que Breno nos explica un poco sobre las letras. Estaría padre que nos explicaras. í oye, es que muchas letras que, bueno, no sé si te ha detenido a escucharlas, en re, a escucharlas, oírlas. En donde, en serio, que traen unos mensajes subliminales tuyo, al tope. Sí. De ver, hecho, la gusana tiene una canción que se llama. Venus en la arena y. Ah, sí lo he escuchado. Cómo penetrar tu campo, campo gravitacional.、Eh, eh. eh, s、pues、e e s c u c h a muy bonito, ¿verdad? Así como, ay, sí, es una gravitacional, la vamos a visitar. Pero si tienes una mente como perversa y cochambrosa como tú. Yo n u n c me q u r í a ni v e t r e el c h u m m Exacto. ¿Sabes que é s el c h u m i No, que é s el c h u m i d e s p u é s les diré, pero. Dejen leer、sí, chumi no, en el. Pues no puedo u t i l z a r chumi así, con, en la、claro. mesa con mis papás así de.、Oye. Ah, pues mientras que no sepan el significado, adelante. Pero ¿no? eres una pequeña、sí. mente inocente. Eres un inocente. ¿Qué chumi podríamos decir? Daros、sí. una pista, por favor. Ay, pues un chumi es algo que se disfruta mucho. Les puedo decir que todos lo disfrutan, tanto las mujeres como los hombres. Un chumi, guay. Un chumi. Entonces, si miran、bueno, si, se... si、mira la cara de, de Luis, así como. Joder, no, no tengo idea ¿qué de qué rayos? eso. Carayos. ¿Qué es? Rayos es el Chumi. Ok, bueno, entonces, ¿ves que habla un poco del Chumi esta, esta canción? Eh, sí, sí habla del Chumi.、Eh, mm, ah, bueno, estamos. No con... te pongas nervioso. No, no, no es que. Yo, está, yo sé que está... al u i s le incomodan muchísimo. No, pero no, estaba tocando. d Este e tipo te, de, de, de conversaciones, y en realidad no sé por qué algo ha de esconder el muchacho. Tranquilo,、sí. aquí no vamos a empezar a. No te vas a. A no te... Ay, ¿cómo se me fue la palabra? Ay, se me fue la palabra, pero bueno, regresemos a lo que estábamos. q u é opinas de las elecciones? Ah, estábamos hablando de las elecciones. Sí, yo guía con mi. <risa> no, pero realmente, como te decía hace rato, yo no estoy, como, no estoy tan enterado.、Eh, creo que no me interesa tanto. Bueno, no tengo ese interés como、sí, sí. muchas otras personas de participar y votar, pero entiendo que es algo que tengo que hacer y por eso. Te pedí que habláramos de esto para que me o r i e n t a r a s un poco Ay, a、no. y luego, estás viendo que no, viendo no luego le las del que estás sé dije qué pero e e p yo pensaba que si、sí、sabías cuando te lo propuse entonces esperaba que me o r i e n t a r a s un poco a ver por quién votar a ver tenemos a cuatro candidatos n ¿no? a cuatro、sí. que de ninguno le doy peña nieto peña nieto josefina marques mota andrés m a n u e n o sobrador y gabriel cuadro El cuadro. Sí, cuadro, e r muy famoso, ¿eh? De la c o m b a Oye, sí, que está muy bonita, por cierto, ¿eh? Está muy bonita la combi. Pero pantanina m u c e r o bueno. Es uno de los coches menos eficientes. ¿Qué te parece si vamos con otra canción, regresamos y hablamos acerca de, de, de lo que quiere Luis con un gran hipster del cuadro? e s que el cuadro s su es o e s un tema que hay que tocar, ¿no? No es、sí. mi gallo, de hecho. t e pregunta... identificas con él, ¿no? No. ¿Cómo no? ¿Sí、Deciden de verlo Contamos contigo. Contamos contigo. Bueno, vámonos con esto que es de Denver, n los chilenos, y la canción se llama En medio de una fiesta. Chicos, contamos con ustedes? Ay, es con ustedes. Es con ustedes. No nada más, es con uno. Es, es general. Ay, bueno, contamos bueno. con ustedes. Ay, qué genial. <risa> Regresamos, chicos. Querida audiencia, pues ya regresamos, escuchamos algo de Denver en medio de, la, de una fiesta.、Sí. De una fiesta. ¿Qué, ¿Qué opinas? Por ejemplo, analizando las letras un poco. No sé, que no conozco mucho a Denver. <risa> ¿Sí? no, no, no No, conozco mucho a Denver. Bueno, ¿qué te parece el título de la canción? Híjole, en medio de una fiesta, creo que todos nos hemos encontrado en eso, ¿no? Cuando. Bueno, no sé si te ha pasado que. Oye, ¿qué onda, amigo? Te invito a una fiesta s í cámara, ¿no? Te veo en tal parte. En llegas, medio de la fiesta. Lle, no, llegas con el amigo y el amigo encuentra a la chava que le gusta.、Uh -huh. Y tú no llevas a nadie, entonces te quedas así a un lado y te dimos de hacer mal tercio. Te quedas en medio de la fiesta. No,、wow, pero、pues、eso sí suele wow, ser.、Wow. s o sí suele ser muy incómodo. ¿Sabes?、Qué? O poco malo.、No, así, en cada canción que vayamos poniendo no, ahorita, nos platicas un poco. n a h o o una anécdota, como en este caso, que involucre o que termine con. El título, ¿verdad? Con el título. Justo como ahorita lo acabas de hacer. Sí, pero en medio. Oye, Sí, estaría muy padre, así como hacer un a tipo poesía, ¿no? De... Ya nos dijo Belén que va a ser poesía de las canciones. No, no, dije tipo poesía b u e n o v a a ser t i p o p o e s í a Pero no, yo soy mala para eso. c e t ú recitas, ¿no? Me r e c u e r d a que me s t que había recitado. No, no, no, conozco. Recita l a, a de que la, que... la mamá. Oye, sí, para el 10 de mayo estaría emocionante que le recitaras. p o r me d i o de e s t e en medio d tu mano. No, no, no, estoy muy mala recitando.、Ah, mi... Es más, mi mamá me pide, por favor, no recites. Regálame chocolates, lo que sea, pero no recites. Ay, no, es cierto, no te creo. Si、sí, yo creo que a m u mamá. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de tu tío Cuadri. Un es tío. Que es hipster. Lo aprendió de ti. <risa> lo aprendió de ¿Lo ti. Lo aprendió de ti. Sí, no, efectivamente. Es, es un h i p s t e r s a z o y grande, grande. ¿eh? Pues,、mmm, en realidad, igual como tú, desconozco que igual está mal. Porque no estamos informados <risa> bueno, al 100%. Sabemos. ¿Cómo que se dan cuenta? Ajá, somos. Lo, bueno, creo que lo mucho es que ubicamos. Y eso en qué partido está. Porque tampoco mucho no. No tenía entendido, pero este,、pues、en s e realidad la política nunca me ha llamado la atención, nunca h e estado. Pero yo creo que o sea, me he vuelto muy escéptica, creo que en ese aspecto de que la, de en realidad tú eres a quien eliges, me he, volví, me he vuelto un poco escéptica. O que en realidad las personas,、eh, como que sí, ven esa ayuda. Lo hacen cuando están en la campaña o en la pre-campaña. Y no, sí, mira, Luis, tú apóyame y en serio tú vas a tener tu casita, tus tres corrales. ¿Por eso? Vota por Belén. No, tampoco. Y、sí, deberías de ser Oye, candidata. Que, sí, bueno, no, no, no, <risa> no me gustaría, ¿sí? no, no me gustaría, pero dicen que, que, que, que cuando hablo, hablo como. como política. Y no, sí, no. de hecho, sí, varios de mis primos me han dicho: ustedes, muchachos que se encuentran desde aquella máquina que nos escuchan. ¿Creen ustedes que tengo la、no, desierto? Ya es broma, pero creo que hoy ando muy. <risa> no, no, no, muy... está bien, está bien, porque pues la gente se está dando cuenta que tienes como ese e s e dot, ¿no? Pero creo que no, espero no desarrollarlo, porque la verdad no. Bueno, estamos hablando,、no、hablando de tu tío, Cuadri. Tú con, creo que estás enamorado d e Cuadri. No,、eh? o sea, cada momento, en serio, cada momento. Oye, Cuadri. ¿Oye viste que en Twitter está Cuadri? ¿O es.? No. Es Trendy Topic. Top. Cuadri. Top. No, debe ser esto, pero bueno, ya v r é o que? Dijémonos de hablar de qué cuadro. No, no, no sabemos mucho de política, entonces, ¿qué vamos a decir? <risa> ¿En ¿En la, vamos a l o m e j o r les vamos a pedir que, por favor, nos orienten. Si es que saben de política. No, te van a decir, a ver, a ver, Luis. Y hablando, a, hablando un poco del sistema y así, vamos a poner una canción. ¿no? Bueno, ¿qué?、Okay. Mientras, mientras ahorita charlamos y dialogamos estos puntos. Y y pocas palabras,、dado. buscar en Wikipedia la biografía de cada uno de los candidatos para saber qué decir. No. No. Interesante. creo que ni siquiera lo vamos a hacer. Nos va a dar tanta flacar que no nos vamos a quedar aquí sentados escuchando la canción. Como hacemos siempre. El chico, el viense se tira y se duerme los tres, dos minutos que dura la canción. Y ya cuando vamos a sentar, le damos e s p r i t u e s p í u Y entramos. Pero bueno, v a m o s con este sistema, se llama Sistema Perfecto desde niña. Ok, hace mucho que no he escuchado a n i g u n y a quién te recuerda esa canción? No, no lo voy a decir. ¿A quién te recuerda? Porque así, no, realmente no. Siete y diez. Son canciones que nos recuerdan a alguien. Ajá. No me recuerda como una persona en específico. m、bueno, e recuerda una etapa. a s í como cuando iba en. en la secundaria.、Uh -huh. sí. la de hecho, sí. Bueno, pues es que a mi corta edad, yo te puedo decir que niñas. O sea, Todas, ¿no? Son... Niña, tú los escuchaste ya cuando tenías 40.、Mamá? Pues no, o sea, mi, mira que soy muy joven. Estabas en el posgrado, e s t o y joven. Cuando yo estaba en la secundaria, tú estabas en maestría, maestría o no. estoy、no, así, ¿no? Mi doctorado ya está en la chica. ¿Sí? Sí, claro, la vida me ha tratado muy, muy bien. Pero bueno, ya vamos con algo de n i ñ a Y esto es Sistema Perfecto. ¿Qué le gusta? Que le, le hace recordar a Luis en su época de secundaria. Ok. o n a e Ya regresamos hablando de lulines y lulinas. ¿Sú qué es, l No sé, t ú l o d i j i s t e a h o r i t a ¿no? Bueno, ya regresamos.、Eh, esto fue Sistema Perfecto. Y como Belén lo hizo en la canción pasada, nos va a contar una anécdota que tenga que ver o que termine con Sistema Perfecto. Sistema Perfecto. Yo creo que no, no, no ha sido algo. Yo creo que no ha existido en la vida un sistema perfecto porque todas tienen sus fallas. Entonces, yo creo que la perfección no. No existe, pero algo que se le acerque. ¿Quién creen, chicos? Tú. Una máquina. Bravo. Gracias, gracias. Yo sé, yo sé que soy tan. Creo que me dio el, el, el sentimiento aquí Sí, sí, de hecho nada más era tantito, ya.、Ah, ya, ya. Perdón. Lo hiciste mucho. <coughs> lo siento, lo Volvamos siento. Volvamos al programa, bueno. Y a h o b a b l e m o s d e tu padrino Peña Nieto. Mi padrino Peña Nieto. ¿Pues、¿Qué, qué les puedo de... contar de Peña Nieto? Igual que tú de culto, ¿eh? Claro, o sea, somos tan parecidos. Intercambian cómics que... y libros. Y... No, lo que, lo que principalmente hacemos y lo que nosotros nos enfocamos es en la lectura, ¿eh? Sí, sí, sí, es como. Se nota, ¿no? Fue tu padrino de libros o algo así, ¿no? Sí, claro. Y el que más nos marcó fue la vida. La vida. Pasaje 32. Genius. Busquen, cuatro... busquen para ver si es verídico lo que dice, ¿verdad? Claro, búsquele y ahí. A ver, de qué hablas tú. Mira, pues ese pasaje te habla de momentos en los que tú te encuentras que no sabes hacia dónde ir, pero al final retomas el camino. Palabras inmortales. ¿En ¿Cuánto tiempo les llevó leer toda la Biblia? La, la... ¿La Biblia, híjole, sabes, y、si、ir una semana. Sí. <risa> Ah, okay, okay. Somos muy capaces de hacer. ¿Y como candidato, cómo lo ves? ¿Trae fuerza? ¿No trae fuerza? Pues mira, Muchos i r a dicen que será, queramos o no, el presidente de la república. Yo no quiero afirmar y, com y afirmo. c o n m o a quiero afirmar, pero afirma. No, no quiero afirmar. Pero afirma. Algo acerca de que quién va a ganar o quién va a perder.、Sí, p e sabemos pues, que eres como este... un líder de opinión en estos momentos y no quieres. Mostrarte como no, a favor de uno o t r o s es verte yo, neutral. Exacto, pero aparte no es igual, bueno, decía, no seas bien f r i g i t a ¿no? bien perridista o bien p a n i s t a la verdad no. Este, yo creo que sí gana, yo creo que sí gana porque la, la, todos los spots,、eh, incluso en el cine, en internet, en, en la tele, son casi la mayoría de Peña Nieto, y aparte, pues, ¿cuántas señoras nos trae atrás? El señor, esto es mucho fuerte. Sí, a falta de muchísimas. La verdad, yo no me inclino por ningún partido, no, ese no. En realidad nunca ha sido como muy fuerte,、Ajá. pero creo que si en algún momento existiera un político que en realidad viniera a cambiar aspectos y ayudar en realidad a la gente que lo necesita. Y que lo que él dice en su campaña o lo que él te está diciendo para que lo apoyes, que en realidad lo c u m p l u e b a porque muchas veces、eh, vienen, te dicen, te b a j ó las estrellas y la luna, y nunca te bajaron las estrellas y la luna. Entonces, e s igual h a que. Si estuviera dentro de tus posibilidades, invitarnos a un debate dentro del programa de Viole y Lo Arias,、sí, como、claro. lo ha hecho Carmen Aristegui. Claro. ¿De verdad qué opinas de la postura de Peña Nieto que no quiso ir al debate de... Pues que se l e iban a comer, oye. Pues. En realidad el señor fue muy inteligente. ¿Y sabes por qué? Porque no fue. Porque sabía que no se podía. No podía aprenderse de memoria todo lo que en realidad ha venido pro, proponiendo. Porque no sé si te. Bueno, no sé si han dado cuenta que a lo mejor en sus discursos. Todo se lo aprende de memoria, todo. ¿Y en serio qué? Se lo aprende de memoria, pero pregúntele afuera cuando ya no trae a sus.、Eh, ¿Cómo se llaman estas personas? ¿Sus asesores? No d a n ni una al Señor. ¿cuándo? ¿Qué cuando... o es lo que sucedió ahí en Guadalajara? No llevaba a sus asesores. ¿Qué sucedió? Que, que la Santísima t a r u g a d a que dijo que cuál había sido el libro que l e había marcado y que no supo, y luego este, confundió los autores. Un fiasco. Y bueno. Pero. Bueno. Como, como, como últimamente es una pregunta obligada. A ver. c muchos. Líderes de opinión, como tú,、okay. no,、es? no soy líder de ¿Cuál, opinión. ¿cuáles son tus, bueno, bueno, no sas modesta, Belén es muy modesta. ¿Cuáles son tus tres libros favoritos? Mis tres libros favoritos. <ríe> tres libros favoritos? favoritos. Ay, pues, pues, pues, pues, me gusta mucho el del, del, del bebé de Rosemary,、eh, el del perfume y el ojo. Otro... No, no es cierto. <ríe> <ríe> Ay, no, y de, el de Batallas en el desierto. Okay. Está muy bonito. Muy bueno,、bien. no está bonito, sino que. No sé, lo que, lo que dice está muy padre. Y de hecho, b o n i t a se me ocurrió otro también que, sí, que llegué tres, a leer. Tres. Ya, es el ya, de. Ya, ya, ya. No, hay uno que se llama, de hecho se lo recomiendo. Es el de Colorín Colorado. Este cuento aún no se ha acabado. Pareciera que es como un libro de niños, pero en realidad trae muchas verdades de una manera muy, muy sutil en donde tú te vas dando. Te das cuenta, pero. ¿Y tú tus libros?、Vamos、Porque por... nada más me, ven, me pones aquí en evidencia. Bueno, bueno, tienes ahí la opinión, pero bueno, mis libros favoritos:、eh, La Sombra de Pau de Matthew Pearl. Es una novela,、eh, 1984. No,、sí. que, de, de hecho, hecho no la h e terminado d e l e r i d e hecho, lo traigo siempre les, en mi les, mochila. Les puedo, les puedo decir que desde que yo conozco aquí al susodicho sentado al lado de mí. Tiene hace como tres años Ay, que lo que, conozco. ¿Saben lo o sea, por qué、sí. lo traigo? Porque lo leo cada que me quedo de ver con Beren y llega tarde. Entonces,、Ajá. siempre son cinco o diez minutos en los que se retrasa. Entonces, leo dos o tres páginas y no, no me da tiempo de, de acabarlo. Pero sí, ya llevo como a la mitad d e、sí, cuál otro más? r e v o l l i ó n en la Granja. Ah, también es muy bueno saber las r e v o e l a s en el Everest. Pues en r e a l i d a d hay varios, la verdad. Sí, hay varios, pero ahorita, pues, como que, no, no recuerdo muchos. Y uno así como favorito a favorito, pues yo creo que. ¿Cómo、no. me roban las respuestas?、Sí. Estoy contestando <risa> yo y luego、no、te, te <risa> cuelgas tú la medallita de que, no, es que tengo más y ya v a m o o s con una <risa> canción. <risa> <risa> Estaba contestando yo y luego tú me quitas luego, luego. Luego, luego. Luego, luego, vámonos con esto de. a y argentino, porque、eh, hablaste. Tienes que pensar en esta historia. Esta sí, esta es de Natalia Lajurcada y la canción se llama Bonita. Y esta me recuerda a Sara. A Sara, que... sí, a mí también. Saludos, Santana, Sarita, hermosa de mi vida. Que aquí por este medio quiero, des... dedicarle... quiero dedicarle esta canción. Con todo mi ser. ¿Y la、adentro? próxima historia que se va a aventar b e l é n cuando acabe? La no, y es que me le iba, me le iba a. ¿Qué, le, ¿Qué ibas a hacer n d m e iba a、no, d no,、sí? no le iba a hacer nada, simplemente me le iba a declarar por este medio. Ok. Que... okay. Como una serenata de la Z. ¿Qué te parece、si、cuando acabe esto le marcamos por teléfono? sí. <risa> bueno, ver, regresamos.、No、eres... <risa> este es algo de Natalia en l f r i c a e、yes. Ella es. Bella. a y regresamos? どこにいるのかわからないように見えるのかわからないように見えるのかわからないように見えるのかわからないように見えるのかわからないように見えるのかわからないように見えるのかわからない どうして n o、bueno, ya regresamos con esta canción de Natalia l a f o r t a l l a f o r c a bonita. Y en estos momentos estamos intentando、eh, enlazarnos con Sara. Esperemos que nos conteste. Velen tiene un poco de problemas con el satélite. No puede enlazar las llamadas. Esperemos que nos conteste. A ver, descalden. c a l l e n Esperemos, esperemos. esperemos. Vamos a esperar Conteste, a ver si se encuentra Sara. Bueno, ¿qué pasa, güey? Hola, Sara, hola, ¿cómo Sara? estás?、Ah, hola. Es que. ¿Qué pasa a ti? En este momento te estamos enlazando con alguien que quiere dedicarte una canción, una serenata. ¿Puedes decirnos qué significa para、ah, sí, ti? ¿Quién me quiere dedicar una serenata? ¿Qué significa para ti el nombre de Belén? ¿Daniel? No, Belén, Belén, Belén. No, no, no te vayas a quemar, es Belén. Belén. Ah, Belén. Ah, pues es que es mi mejor amiga, ¿no? Una persona muy especial. Pero ella te ve más allá de una amistad. Sí, ajá. ¿Qué palabras quieres dedicarle en este momento? ¿Te está escuchando? Pues no lo sé. Belén, yo no puedo corresponderte e l amor de esa forma. Pues en estos momentos ella te, te acaba de dedicar una canción. De Natalia Lafurcade, bonita. Y, y pues nos, hizo, nos dijo que ella quiere dar ese paso. Ella te ve más、fue? allá que una amiga. Sí, ajá, ahorita o mañana. Dice que ahorita. Qué a ver, bueno, te voy a enlazar con Belén. Belén, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Hola, Sara, ¿cómo estás? Bien, g o y i t o Pues aquí con. Luis en la sintonía, y pues aquí está este momento para dedicarte una canción y, y declararte mi amor que siempre he sentido por ti. Y que, pues, ojalá algún día me des una oportunidad para hacer algo y, y, y realizar algo. Y espero y que, que tus sentimientos sean los mismos hacia mí en algún momento. Y pues, esta canción. Con mucho amor, ¿qué puedes、ah, decir ante、escucha? eso? Quiero, quiero escuchar, quiero escuchar ya. No, es que ya la pusimos. Ah, no. Es que、pues、aquí estamos, estamos muy zombies y hacemos las cosas al revés. Primero ponemos la canción y luego te llamamos. Pero,、eh, pero, pero, no, pero.、Pues、no, pero la siguiente, canción, la siguiente canción también te la va a dedicar.、Espérenme. A ver, ¿cuál? Impacto enjambre. Y esta es para ti, Sara. ¿Cuál? Impacto de Day、ah, Yankee. Ah, de hambre ya. No, impacto de Day Yankee. Rompas. <ríe> bueno, bueno despídete de la audiencia que te está escuchando. A v surza perversa de Luis. Sus perversiones nada más que no tienen nada que hacer se pasan. Shhh. Di. Di, di, di algo para la audiencia. Eh, pues no sé. <ríe> Estás al aire, zombie. ¿Qué? Estás al aire. Ah, estoy al aire. Sintoniza el 95.7 de tu FM. Ah, bueno. Hola, mundo. Gracias. Regresamos. Esto、Lamento、es. Que yo me tengo que ir a e No trabajas. Por Dios. Bueno, vámonos. Esto、trabajo. es. Déjame despedir el programa. Bueno, de esta sección. Esto es de Enjambre、bueno. y se llama Impacto. Bueno, después de esta, esta canción de enjambre y de escuchar este lamentable, lamentable respuesta por parte de Sara ante esta petición de Belén, que bueno, nos deja con las esperanzas de que algún día se pueda dar algo. Pues y, sí, y, no p i e r d o las y fuerza, esperanzas. Y fuerza, fuerza, Belén, esto, esto no se acaba aquí. Digo, lo sé, lo sé. Hay más peces en el mar, además, Sara, yo sé que en el fondo se escuchó en su voz como. Tenía nervios. Sí, Pero bueno, ya, ya, ya.、Eh, al rato vamos a tener otra, otro enlace sí, otro con enlace. una persona que quiere dedicar una canción.、Eh, en estos momentos está preparándose donde quiera que esté para. Me siento como sintonía de amor o no, no, la no. estación de amor. Son como las serenatas de la seta. Oye, sí. <risas> sí, chicos. Quien quiera una serenata, aquí es el medio y pásenos u、sí. y... El nombre de la chica, canción y número p e la chica. Ya, ya, ya. Ya, menos cuando tengamos teléfono en la cabina.、Sí. Nos l l á b a n Pues nos pueden dar en un móvil. Les, les damos un móvil. Y pues no hay problema, ¿no? A lo mejor les damos el número del móvil. Un hermoso detalle para esa bella persona. Para esa persona que tanto quieres. Pero、eh, vamos con una canción. ¿Qué? ¿Qué? O, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é q a é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é r u é ¿Qué? é q í é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é q u r q u é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é q De tu primo,、sí. el peje.、Sí. Oye, eso es mi familia. Ahora lo e o e Es tu、sí. padrino, no sé si sea familia. El, el peje, hijo del peje. peje. ¿Qué ¿El peje que viste las fotos que ayer estuvo? Bueno, ayer no, la semana pasada estuvo en el metro. En el metro. En el metro de la Ciudad de México, ¿cómo la ves? Sí, yo lo veo. Se dio ese baño de pueblo. Pues, no sé qué puede decirte. El peje. No sé. Es un v e r b m u e o de imitación. Es v e r b i n v i t a d m me fascinan t u s imitaciones. ¿Quieren que invite a Luis? A ver, invítame. Imítame, ok. No, no, tú invítame a mí. Por eso, pues habla normal para que me salga pues,、ah, normal、okay. y no se vea tan así. í q u é ¿Qué? ¿Qué? é s u é ¿Qué? ¿Qué? é q u o q u é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é a u é ¿Qué? ¿Qué? é la é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é q u a q u a q u é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é q u e q u é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é q q u é é ¿Qué? é q Bueno, no tan perfecto como tú, pero pues ahí l o voy a a c e r c a r Pero bueno, ya no, no le interesa la audiencia eso, yo creo. Este, ya. Ya habla. El peor enemigo de Belén son los silencios. Entonces, no, cuando uno se queda callado, no sabe qué decir y empieza a decir cosas aleatoriamente. Pero bueno,、eh, ¿qué te parece si vamos ahora con una、ah, canción? Ay, tú, perdón, perdón. ¿Qué.? t ú qué opinas del PG? Oye, nada más me dejas a mí opiniones y tú no dices. Pues, y cuando fui jefe de gobierno, ¿Qué? gracias a él, sí fue gracias a él que tuve beca o algo así, no me acuerdo. ¿Tuviste beca? Ah, sí, de prepa sí, ¿no? Sí. No, no sí creo que no、prepa. alcancé. Bueno, mi hermana, gracias a él, mi hermana tuvo beca. Y me no son me. He s u f r a d eso, las becas. Dos becas me dieron y、mmm, en la prepa nunca, nunca iba al banco. Yo bien emocionada y nunca me depositaron. Se que, se no, no, ubico、no、sé a otra persona、tocó. que le ¿Sí? haya pasado lo mismo. v i v í a、sí, s en el DF? Sí.、Mm, está raro, está raro.、Ah, hay que pasar este tema a las autoridades competentes para que hagan. Sí, y no viviendo en el DF. ¿Cómo? cómo? Ajá, sí y no, pero. Pues, eso, es, esas respuestas nunca se han entendido. c ó m o es lo de decir、sí, y no? Es así como decir sí, pero no. Ajá, y、okay, ¿cómo? Pues es que es así como, por ejemplo. O sea, sí、si、me gusta. Pero tampoco me gusta. Bien, entonces es como. Filosofía sí, pura. Sí, pura, pura. Pero bueno, vamos con una canción que esta nos recuerda. a s h e s a t i s A César, un、sí. gran, gran amigo. No, un abrazo muy, muy, muy grande、suerte. a César,、eh, la verdad.、Eh, ¿Tanto temprano v a a escuchar esto? Sí, lo sabemos. s te apoyamos, s ¿eh? Te apoyamos, c é s a r t a m e n t e Te apoyamos, César, apoyamos te en te todo、queremos. lo que hagas y. Te adoramos. e s p e r a m o s verte pronto. Te rete quiero harto, harto de aquí hasta. De hecho, esta canción. Sochimico. Me la recordó él una vez que tú me llamaste o algo así. No me acuerdo. Bueno, no, les platico. y. y, y, y, y Belén va a, a dar como, ahora sí, una historia. Con el título de esta canción: De Datos. Después de Datos Íntimos. Datos Íntimos, mejor. Este es de.、Ah, este s h este es t sí es un remix de Discovery. Creo que ya lo h e m o s puesto en algún otro. Pero pues podcast, como e s t á e n a m o r a d o Luis...、Ah, como nos gusta repetir y no nos gusta pensar, es lo vamos a volver a poner. Bueno, a ver, ya regresamos y b e l é n nos prometió una historia. Bueno, una neta de datos íntimos. datos íntimos. Híjole, sí. No sé si les ha pasado. Creo que esos son datos íntimos. Eso de los diarios. ¿Tú nunca hiciste un diario? No, pero he leído uno que es tuyo. No. Sí. No. Sí. sí. No.、Sí. Sí. e n serio? Sí. Ay, yo no tengo. Ay, Leíste cuando iba a la primaria. Leíste el de. Querido diario. Hoy amanecí muy contenta. Y sabes, cuando salí de la escuela, mi mamá me regañó. Porque tiré sus zapatillas favoritas al agua. Entonces ella me dijo que eso no era correcto. Eso, eso leíste. Cuando iban las... Entonces no hay nada íntimo. Los íntimos son cuando ya entras como en tu etapa de pubertada, hasta la actualidad, ahí sí, porque ya vienen cosas más serias. Pues, ¿Qué, va? ¿Qué, qué, qué, qué ser cosas serias va a tener un pequeño infante? Si no, tan, si no hablo y no digo nada, Belén se sigue diciendo cosas. Entonces tuve que Pero, interrumpir esto. No, sus、pues、cosas. Que dices. ¿Y tú has tenido diarios? <risa> no, no he tenido diarios. De hecho, no estaba hablando porque te、pues, esperaba que siguiese.、No, es, ¿Y cómo eres fino para leer los diarios, verdad? Sí, tengo.、Eh, Leyó el de, de s u hermanas, de sus hermanas. Pueden creerlo. El de Belén no, no he sido el único que he leído. He leído los de mis hermanas. Este. No sé. He tenido no solo la oportunidad de leer diarios, sino mails y cosas así. Pues sí, porque cuidado, porque hackea, ¿eh? No, no, vale. ¿Sabes q u Yo no e x i s t e n l o y ¿viste? ¿No? s Aquí a q u í donde、visto. estamos. <risa> aquí donde estamos, n a y d i e Y bueno, ahora sí, vámonos con una canción. Liquids. No, sin antes hablar. ¿De, ¿De tus... la canción? No, no, no, no. ¿De quién crees? ¿De quién? ¿De quién c r e e s a l a i n Ah, no sé. ¿De quién? ¿Va a hablar、Nadia. de alguien? De tu tía, Josefina Vázquez、ah, Mota. Ay, yo dije, yo me iba a ventanas <risa> ya, <¿sí, no? risa> Iba a decir otra cosa. ¿Qué opinas de ella? Híjole, Josefina. Pues yo creo que entre todos. Es la única mujer. Es ¿verdad? la única mujer. Creo que nos hemos dado cuenta de eso. Las propuestas que trae no las conozco.、Eh, no diga lo que no conozco. Tan a fondo. No, o sea, Bueno, sí, pero no las conozco. Iba a decir que no las conozco tanto. Pero sí sé más o menos en qué, qué es lo que le quiere brindar al pueblo de México. Y por los comentarios que he escuchado de mis amigos, sé que y a se está enfocando mucho a, estar a este medio de la educación y apoyar a la educación.、Y、tiene un iPad. ¿Se ¿Sí、has visto que tiene un iPad cuando salen los comerciales? Creo que no los va a usar, pero tiene un iPad en su escritorio. <ríe> Ay, déjanos a las mujeres, ¿no? No, ya la s feminista salió. Yo no lo decía.、Okay. Yo, hay que apoyarla. Las mujeres tenemos que estar con ¿Entonces ella. Entonces vas a votar por ella, supongo. Híjole, el voto es secreto. ¿Pero vas a votar por ella? No sé. d e n ú n c i a con la fe, padre. a n ú n c i a con la fe. Denúncialo. Te denunciaré con la J. Dijiste anúncialo. Ya, Luque. Bueno, ya, ok.、Mucho? Dentro de tu ranking, ya terminando, ya hablamos de todos los, los candidatos. Hablamos, Habla, digo yo, a ver qué nos dice. Bueno, nos, nos empapaste de tu sabiduría. <risa> ¿Cuántas palomitas le das a cada uno? Ay, no, me ¿De tomo. Del 1 ¿De al 10. ¿A、no. todos dos palomitas? No. o Dos, dos. Están iguales para、sí. todos. Si en este sí, momento、no. tuvieras que votar, te、eh, de des en un colapso porque no sabes por cuál votar. Bueno, entonces vamos con una canción de los Liquids y regresamos para enlazarnos con esta persona que quiere dedicar una canción. Sí, nos vamos a enlazar. Se llama Liquids y esto sí, sola. Y De hecho, esta canción me recuerda a algunos momentos de. cuando me encontré. cuando estaba triste. Estaba sola. Estaba sola. ¿Cómo dice la canción? No era necesario decirlo, pero. Estaba sola, Luis. よくわかるよく Bueno, ya regresamos después de esta canción de los Liquids, o l a que, que, que, que yo algo que yo no me esperaba, recuerda a Belén le r e c u e r d a cuando estaba sola. Cuando estaba y s i g u e Y todavía lo sigue afirmando. Pero bueno,、eh, en este bloque vamos a dedicar <risa> a, hacer una, a hacer una llamada, ¿no? Sí, un poco más. p o q u e Belén hacer... está, está marcando en estos momentos. A ver, permítame, muchachos. A ver, Belén. Espérense.、Sí? Espérense. Y a ver, a ver, a ver, vamos a ver. ver. Esperemos que. Ay. Bueno, sí, ¿con quién hablamos? Sí, con Álvaro. Hola Álvaro, ¿cómo estás、Hola. Álvaro? Bien, bien, gracias. Mira, pues aquí, ¿qué, qué, qué es lo que, que se te ofrece, Alvarito? Bueno, es que quería dedicar una canción a, a una chica que, que fue muy importante para mí. Ok, y entonces vamos a dedicarla. ¿Me podrías dar tu su número? Ah, no, aquí ya, ya no los proporcionaste, ¿verdad? Es... Sí, ya. A ver, permítenos t a n t i t o Vamos a enlazar la llamada. Ok. Y platícanos, ¿esta chica qué, qué es de ti o qué? Ah, es una. Es alguien importante para mí, así podríamos decirlo. Ok, sí.、Porque、a ver, e s p a m e ya entró la llamada. Bueno. Porque es mi. Bueno. ¿Qué haces? una amiga muy querida ¿Cómo, ¿sí? eres ara bueno ¿Quién habla? bueno a、ah, hablamos h de parte de álvaro、Ay. lo que Oye, pasa es tantito. que tantito nada ¿no? te quiere y nos colgó nos colgó álvaro <risa> es que la regaron no deberían decir que era parte mía Entonces, a ver, vamos a cambiar de número y <risa>、eh, vamos a hablar. no, Vamos a cambiar de, de, de, de sintonía para que nos conteste. Ah, va, va, ok. ¿verdad? Entonces, ahorita en un momento volvemos al azar. n、eh, Permítenos, Álvaro, tantito, ¿sí? Sí, claro que sí. Entonces, ver, vámonos、bueno. con esto que es de l a b a n d a l limón. <risa> a ver, dame.、Eh. Vamos con una canción de. De Sidharta, esta se llama Extraños.、Okay. Y regresamos. Bueno, ya regresamos con esto de Silarta. Y Belén está intentando comunicarse con Ara. e s p e r a m o s que nos conteste en esta ocasión. Recordemos que hace rato nos colgó cuando se enteró que la llamara d a e de parte de Álvaro. Y no nos contesta. Bueno. Bueno. Hola. Este, disculpe, ¿hablo con Ara? Bueno. Este, oye, ¿me podrías permitir un, minuto, un minutito tantito nada más? Este, hola, habla Belén, ¿te acuerdas de mí? Si te habla Belén, ¿me permites nada más tantito un minuto, por favor? Este, la que iba contigo en la escuela. s ¿Sí、i me regalarías nada más así un minutito rápido, ¿sí? Por fin. Te lo juro que no me tardo, pero no me cuelgues, ¿vale? ¿Si ¿Sí, Ara? A ver qué pasa. ¿Si ¿Sí, Ara, porfa? a m a n e ¿Vale? Sí, entonces sí me permitirías nada más tantito, un minuto, y no me tardo, te, nada más, ¿sí? ¿Y ¿Qué quieres, que salga? Este, no, no, no, nada más así, que no me cuelgues, ahí en, este, en la llamada, no, no me cuelgues. Ajá, a ver, mira. ¿Y cómo has estado Ara? ¿Qué? ¿Estás en clase? ¿Te interrumpí en clase? e t e interrumpí en clase? s í es que estamos entregando un trabajo. Ah, ok. Bueno, este. ¿no, no nos vayas a colgar por Fisil. Ya, Álvaro está ella en la línea. Puedes decirle lo que quieres. <risa> bueno, nada más que,、eh, quiero decirte que, que te quiero mucho, que te extraño mucho. Muy especial para mí. t e amo. Ya. Y bien, Álvaro,、eh, ¿qué canción nos habías mencionado?、Ah, bueno, que... quiero, quiero dedicarte la canción de, de Jara de, de Palo de la Placa. Y ahora, ¿algo que tengas que decir? Creo que Álvaro. Te amo y te quiero mucho. d ó n d e está? Bueno,、eh, pues esta canción te la, la dedica con mucho cariño. Y pues, como ya lo dijo, que te ama. Espero y que, que te guste este pequeño detalle, una pequeña serenata. Y pues, no sé si tengan, que quieras agregar algo más, Álvaro, y tú, Ara. Pues yo que la amo mucho y que la extraño mucho y que. Que, que la v e o s i e m p r e muy hermosa y feliz. Ya. bueno, hay que recordar que esto es un podcast y Ara h o podrás escuchar esto a partir del lunes. Nosotros te pasamos la liga. Y pues. Espero que te guste el detalle. Se enojó, Álvaro. ¿Cómo ves esto? Sí, así es, no h e p r e o c u p e pero ¿verdad? en Le gustó, y o sé que sí. No, y ojalá que h u b i e a n escuchado mi no, mala palabra que No, no, no tanto así, pero y o sé que le gustó. Nada más que es un poco insensible a veces Ok, y okay. yo creo que ya no v o l v e r á a recibir una llamada en mi celular. <risa> no. Pero muchas, pero muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? No, sí, pues aquí,、eh, pues ahora sí presenta la, la, la, canción. la canción Álvaro y. p u e s a d e l a n t e Sí, le, los micrófonos son todos tuyos, a l b o h ok. Esta es、eh, la f l a c a Dejará el de palo para, para una chica que amo con todo mi corazón. En la vida conocí q u e e r a igual a la f l a c a 俺の家族の家族 バカバイラーラタスカイバイラリバイラリトマリトマーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー porque Dios que e s t た flaca mi. Bien, pues ya regresamos. Escuchamos fuertes declaraciones por parte de Álvaro a Ara. Álvaro,、eh, les i n f o r m o un poquito de Álvaro. Álvaro es un amigo que me pidió de favor hacer este pequeño detalle para una persona especial. Y pues al parecer, como que no estaba muy contenta. Pues por lo que pudimos escuchar, es de que es alguien ex, ¿Una, alguna ex, yo creo que, sí, que fue una expareja. Pero pues ojalá hay que Ara lo escuche y que no, no se haya molestado por este pequeño detalle que Álvaro. o p e lo dedico no? Aquí que me intervino mucho el muchacho. El muchacho yo estaba、este. solucionando los, los problemas、por、técnicos, técnico. conectando cables y <risa> escuchando cómo Guilén me regañaba y me gritaba. Nunca la había escuchado hablarme en ese tono. No sé si después de esto sea el mismo. Pero bueno, y también no hay que hacer de menos. La llamada que le hiciste pasar, a tu a s a r a que. También.、No、resultó、pues sí. tan exitoso. Creo que pero... ambos no resultamos exitosos. No, algo le va a ir bien t、sí. a m b i é n Ok, gracias, gracias. Y, y bueno, ya terminamos. ¿Qué te parece si nos vamos con alguna cancióncilla que tú propongas para terminar、mm. este que s es el décimo programa?、Oh. Una canción. Sí, una canción.、Pues no、sé, Esas que s u e n a con... en la radio. En y... la radio. Y en VLA Radio también, también se va a escuchar. Pues no sé a ti qué te gustaría. ¿Por qué es VLA Radio si no es radio? VLA Radio. ¿Esto es como? ¿De dónde viene? VLA Radio viene. de VLA Radio. ¿De, de... ¿tú, Tú sabes el significado. No, pero ¿por qué radio? Bueno, no importa. Luego, radio, luego, luego lo d i s c u t i r e m o s Radio Internet. Ah, y tampoco le p o n o ya. ¿Qué canción querías poner? No sé, alguna de l i n s t i t u t o m e x i c a n o ¿Cuál?、Eh, ¿Cuál te gusta? No, micrófono, el, micrófono, el micrófono. El micrófono se ha vuelto un alma de moda. El micrófono se ha vuelto un alma de moda. Yo, dos y. ¿Y、ellas. crees que esa no la tenemos? No, no otra.、Oh, no, sí、la tenemos. no, no es cierto, sí. <risa> ok, vámonos con el micrófono. Y nos despedimos. Esperando que tengan un bonito inicio de semana. Que su fin de semana. Ha estado muy padre y con fiestas. Y próximamente haremos programas d e d i c a t o r i a s a la persona especial o chica especial. Y、pues、ya le gustó a Belén. ¿Por qué? No. <risa> <risa> pues, ¿Sabes qué es lo que esto lo hubiéramos hecho el 14 de febrero? p、pues、e es que el... Pero bueno, pues, todos los días son 14 de febrero. Entonces, chicos, en el Face recuerden dejar,、eh, si es que quieren también, como en este caso Álvaro hizo su. O Belén que sí, hizo sus llamadas. Las llamadas para dedicarle canciones a las chicas. Pues también, por favor, mándenos un. O chicas a los chicos. Un、también. este. ¿Un inbox? ¿Sí? un, un, un b o x y ahí déjenos el, el número de ustedes y ya para contactarlos a ustedes y ver qué es lo que quieren. Y con muchísimo gusto nosotros lo vamos a hacer y ya h a b l e m u c h o e o Molestarlos、mucho. después. h a c i e m o de llamadas, t o y broma. No. No, bueno. Es nuestra base de datos de números, q bromas. Pero bueno, ya nos despedimos, nos vamos con esto d el micrófono, es el Instituto Mijano del Tonido. Y... y nos escuchamos hasta la próxima semana. Un besote y un abrazo, chicos. Y yo fui Belén y me encuentro con Luis. Ella fue Belén y yo sigo siendo Luis. Luis, nos y nos vemos、escuchamos. la próxima semana. El próximo lunes.、Eh. Si es que no agarramos otro puente. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el e star? d Que todos los hechos tienen un efecto. o f e n d e s a un machín que es poderoso y alí que se liga. p a g a tu micrófono y vete a tu casa. v o n t a a ver los s i m p s o n hasta la madrugada. o y e t e unos discos de café, Tacuba. Pídete una pizza pa' dormir con l agrura. アームでモデル オフェン o マ o l o ケスポデオソイアリッカ a パーテ a ーンアラクアラクアラクアラクアラ e ア a クアラクアラクアラ o アラクアラクアラクアラクアラクアラクアラクアラクアラクアラ n アラクアラクア u クアラクアラクアラク o ラクアラク a ラクアラクアラ a アラクアラクアラクアラク o y vete アラクアラクア o クアラクアラクアラクアラクアラクアラクア a ク a ラクアラクア a クアラク e ラクアラク s ラク s ラクアラクアラクアラクアラクアラクアラクアラクアラクア a ク a dormir con la grúa もう一 s